Buenos días, ¿sí? ¿Has escuchado ha es un poco humoral ya en el acceso... Sí. ¿Por qué motivo? Por el motivo de las carras y el ganado que anda por ahí, que cada otro de esos señores ha dejado la puerta abierta, y hemos tenido mucho disgustos, que las carras han salido a la alcalde, que no deberían hablar de este año, se han arrancado, y así, por eso se ¿eh? lo ha puesto a ese candado. Y ese candado la salida de los animales, ¿sí? Y ese, ese candado se pone solamente para los animales. Y ese que tiene con el, el turno y vaya yo tengo 64 años que nací igual, y he vivido ahí y, ahí y yo sé perfectamente dónde tiene el camino el el camino que se, que se cierra es solamente para los animales. para que entre los animales cuando vienen del camino para sacarlos para hacerlos el único pediúnico es eso para los, para los o sea que el de la acceder a su presidio por, por otro lado perfectamente porque tienen el camino por otro lado el tema de los animales que andaban sueltos ¿lo ha con él o de buenas actividades de que lo acababan ya? No, no, ellos ya lo veían que lo hacían antes, lo soltaban ahora la puerta abierta y, usted, iba, el iba, y, y, y, y, y. los que pues, se iban, los que se iban a animales se quedaban hasta, hasta la calecera, no tenían muchos no tenían nada de la China no tenían nada de la China se vio no a la bralla no pues la China lo, la hoja principal que sí. un tío y desde entonces Yo diría que como dice, lo principal, ¿usted ha traído algún... No hago una publicidad para poder cortar esa obra, pero no, no, a mí que no eres igual guardia que no tuvo que colocar sí, sí, sí. a la ventana los primarios. Y colocó ese día de cámaras sí. y no lo vuelvo entrada, sí, que os muere que ¿Le dio usted copia de diario al eh? subvencionado ¿Eh? Lucas? ¿Le dio, le dio de diario al subvencionado José no, no, ni me quería. Usted ha vuelto pues la, la informada previamente. ¿Cómo? ¿Sabe usted que se ha vinculado y se dedica al último del artigo que necesita entrar con coche? No tiene vueltas. Tienen huertas, no tienen la huerta. ¿Pero usted que llevan ahí las ruedas para hacer el, las ruedas y el reparto? ¿Sabe usted que es en el tutor? Eh? ¿Y que tiene una furgoneta con la que entra con las sí, no tiene camino de él. Eh, ¿No tiene el no camino de te... el no camino te... de él? ¿Nos puede decir cuál es el otro camino de acceso? ¿Atrágase? ¿Eh? No, no, yo, yo, yo eso no entiendo, porque yo de planos no entiendo. Yo sé exactamente sí. que el camino de situación es por el otro lado. ¿Usted sin ese plan no sabe ubicarse, no sabe situarse? El único camino es por un por un camino por aquí en la caminata. Sí, si les explico la entrada en el artificio es colioráctico, el problema ya está aparece en el mapa que se da manera de la bisqueta, al que se está trayendo. la cartografía de la topografía es de la tierra, que está es una, una recomendación eh, sí. esto, es un, esto es una, una valla para que no pasemos animales, para que no podamos entrar, ¿vale? Podremos Por arriba, hay otro principal es el agua Eso es lo que dejan aquí. Está. ¿Es el segundo de la tía? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí, por lo que Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pues, y eso es en ¿no? lo particular que no Es un carácter particular que Esta es la parte oeste del caserío. ¿Es así? La realidad es el punto donde residió la ciudad. Se acabaría de entrar a su vivienda. La que había acá residiendo pero iba a otra tiene una autorización para estar en Puedes sentarse, gracias.